Y la unión que estaba cómodo, que había sacado una buena ventaja, eh, se relajó, se dejó estar y, y fue superado ampliamente en el segundo tiempo, y por eso la victoria final de Atenas, 78 71 bueno, En el conjunto de Formosa, lo más importante Alexis Felsener, eh, con 21 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, Francis 15 y 4, y Green 11 y 3, pero con una planilla que fue realmente muy floja, la de Green porque en un momento llevaba 2 de 14 en tiros de cancha abusando demasiado del tiro de tres puntos, un equipo de Formosa que se fue dibujando y que como decía el propio Narváez después de la salida del partido eh, se relajó tanto que después no pudo volver al juego, ya tenía, era otro equipo, no mucho más peleador, mucho más combativo este, y, y, y con ganas de ganar ese partido. Ahora, el clima que se respira en el estadio es este tremendo, un nerviosismo hay, increíble se sufre cada pelota como si fuese la última, eh, chup, chula, compartiendo el, el trabajo, ha eh, pegado el banco de Atena de Córdoba, todos hablan, todo en el nerviosismo, están en una situación crítica, porque, repito, eh, ganan, no es que no están ganando, de, con el héroe de los calcios van, con el héroe romano, llevan nueve victorias sobre 10 partidos, y sin embargo siguen estando últimos, o sea, no han cambiado esa posición Entonces van pasando los partidos Cada vez quedan menos juegos Porque Atenas es uno de los que más jugó Entonces también se mira eso Y también se juega con eso Y hay que esperar otros resultados Hay que esperar que los, los tres Que actualmente ocupan las posiciones del fondo Instituto, Sionista y Atena este Atenas Los otros dos equipos empiecen a perder Y anoche el Instituto, como decía vos Mete una victoria frente a Argentina de Junín este, que, que sirve Para el equipo de Rearte. Este, poder tener un poquito más de luz Con respecto a Atenas ¿no? Sí, tiene dos partidos menos Y una victoria más Instituto tiene claro. 38 jugados Atenas tiene 40 Atenas ganó 16 veces y Instituto 17 Pero hubo otro triunfo importante Y fue de Peñarol de Mar del Plata Y llegando como siempre eh, Dando una gran mano al equipo eh, Roberto Acuña en el 100 a 87 De Peñarol sobre Lanús Jugó realmente un partidazo Y es un gusto presentarlo en el aire De uno contra uno radio Roberto, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez Te saludamos, buen día Bueno, buen día, saludos hoy. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cansado? Estoy. Sí, nada, no, <risa> recuperado. <risa> Poco tiempo de recuperación. Ayer una, un gran partido. Planilla perfecta, 16 puntos, 6 rebotes. ¿Cómo, cómo lo viviste el juego? Sí, la verdad que eh, gracias a Dios pude tener una buena noche y bueno, eh, ayudar al equipo para que pueda quedarse con la victoria, ¿no? Después de 14 días sin jugar, eh, necesitábamos. Eh, jugar este partido y ganarlo más en casa que, que, que bueno que la gente eh, también lo, lo, lo quiere no sí y, y ¿cómo, cómo está siendo este momento tuyo en la liga cómo lo evalúas de qué manera lo, lo, lo estás analizando eh, creemos que estás teniendo al menos desde mi punto de vista estás teniendo una temporada formidable hasta dónde la mano del entrenador y las posibilidades que te da Peñarol hoy eh, inciden en tu gran nivel no, la verdad es que estamos trabajando muy duro con Guy Picato y en temas de fundamentos individuales y, y, y bueno, eh, un montón de, de cosas que, que bueno también ayudan, la, la confianza que me da Sergio, eh, a la bueno, por ahí en alguna charla o, o en los partidos que siempre, en el entrenamiento mismo que, que me abre y dice vos haces esto, que lo estás haciendo bien, seguí y así, y ten, ten una buena temporada y bueno, Eh, también soy consciente de que eh, con mucho trabajo eh, eh, los frutos se van dando a poco así que eh, contento y bueno, eh, eh, no bajo los brazos quiero seguir eh, me gusta como eh, la, la temporada que estoy teniendo y, y nada eh, eh, es un, te ayuda a seguir trabajando más duro para, para seguir consiguiendo más más cosas, ¿no? Gracias, Hugo. Hablamos con el toro, Roberto Acuña, está claro que lo del toro surge, el apodo del toro, surge de la transmisión que estábamos haciendo con el señor Matías Traversa y el señor Carlos Altamirano eh, en épocas de finales de ciclista de Junín en el ascenso, y nosotros que nos gusta eh, meterle alguna, alguna cosa graciosa, o pues pensamos que graciosa que la gente dirá, tiene menos gracia estos muchachos que... Claro pero le pusimos toda la cuña y a partir de ahí se quedó toda cuña así que no sé si te lo decían antes pero... Eh, no, no, no, no, antes no, no tenía apodo así que eh, eh, gracias por el apodo no, no te coméramos nada, cualquier cosa que necesites nosotros encontramos en ese momento eh, cierta similitud en tus características de juego en ir a pelear, en ser un guerrero con un jugador de fútbol que jugó en Independiente y en boca un lateral, por, sí, sí. Eh, un, un volante por derecha, Roberto volante, Amiga, volante. que... Eh, tremendo jugador, muy, muy metedor, de meter mucha garra, de meter mucha sí. pierna, y, y ese día me acuerdo que estábamos haciendo el partido y se nos vino a la memoria a los dos lo mismo, fue un partido que hicimos desde el canal, sí, y bueno, sí, bueno. Lo, lo dijimos de, de manera risueña, porque le encontramos similitud a tu juego con la de Roberto sí, bueno. Acuña, y, y bueno, ahí que quedó el apodo. Como que me pusieron un poquito de presión, porque ya, quedó el toro, y bueno... Eh, bueno, hay que, ahora hay que, hay que hacerlo... Eh, ahora, es, ahora es todo tuyo, encargarte <risas> vos. Ahora es todo tuyo. Bueno, eh, 187, gran victoria, un enorme trabajo de Nico Brucino que la está rompiendo toda, con 30 puntos y 9 rebotes, anotando todos los rubros vos 19 puntos, eh, bueno, seis rebotes, eh, la verdad que tuviste más una asistencia, tuviste un gran partido pero no solamente por el partido de ayer sino por el trabajo que venís haciendo en la Liga Nacional tu crecimiento, creo que varios de los muchachos que el año pasado jugaron en ciclista, están teniendo una buena temporada, Maldonado el Ferro, eh, Kevin Hernández en Boca, eh, vos también estás jugando eh, muy bien en, en Peñarol y también venís de, de ese equipo, ¿no? Me parece que el hecho de entrenar minutos antes en un equipo eh, donde un jugador es protagonista como en el caso de los tres que nombré y sin la presión de tener el descenso como espada, en la cabeza me parece que nos hizo crecer un poquito, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, después de, la, de lo mal que pasó, lo pasamos por ahí en ciclista, eh, hoy en día sí, o sea, tomamos siempre lo deportivo y, y cada uno tenía que tener su minuto y, y, y hacer una buena liga eh, para tratar de, yo, tener un mejor trabajo como como yo siempre digo, y, y nada, surgió este de Piñarol y, y creo que lo dije en varios lugares, el sueño del pibe, y, y, y nada, yo no, no, no quería desperdiciar esta oportunidad, eh, estar en un, un equipo grande como Piñarol, y, y por eso eh, eh, se si trabaja con tanta energía, con tanto eh, esfuerzo eh, para tratar de, de mejorar, y Y, y brindarle lo mayor posible al, al equipo, ¿no? Eh, claro. Así, y eh, Después de, de, de tanto juegos y todo, siempre los frutos llegan. Claro. Eh, estamos hablando con, con Roberto Acuña, el jugador de Peñarol. Eh, y no quiero ser respetuoso para aquellos que ya han participado en la selección argentina, o que no que no, no quiero que quede como que suene una pregunta... Eh, eh, digamos despectiva para aquellos que han jugado ya en nuestras elecciones hace muy poquito en los torneos internacionales o en el torneo premundial el hecho de estar en Peñarol, de tener mayor protagonismo de que hay una escasez de gente grande en, en, en nuestra liga nacional y que Sergio Hernández sea el técnico de Peñarol eh, ¿te hace pensar eh, y te hace trabajar en de tener ese sueño de, de estar en alguna preselección argentina o de estar en alguna lista con chances de poder jugar algún torneo? Sí, no, no ver, eso sería eh, eh, cerrar el cerrar el, el, eh, el año, digamos, o, el, o la temporada de, eh, increíble, digamos, sí, uno sue, siempre sueña y, y te da pensarlo pero eh, eh, uno agacha la cabeza y sigue trabajando duro eh, para darle primero bueno, a Piñarol, que es el equipo donde estoy ahora y Y, y, y bueno, al tratar de estar a a bien a punto y, y después bueno si, si se da la eh, la selección o, o, o algo bueno bienvenido sea y, y, y más que muy contento estaría no de representar a, a mi país ¿cuánto estás midiendo Roberto? Dos metros ocho Es el mismo sí. sueño, sí, o sea el mismo sueño de protagonismo o de al menos in integrar una selección lo hubiese tenido o, o lo venís teniendo desde pibe la temporada pasada con ciclista, digo. Hoy sí, con, sí. con los condimentos y el valor agregado que te presenta el gallego. Ah, no, sí, sí. Eh, en ciclista, eh, bueno, uno no pensaba que iba a tener eh, un, a un equipo como Piñarol y y bueno, gracias a Dios se presentó y se pudo dar y, y nada, eh, como te dije antes no quería desaprovechar la oportunidad de estar acá sí eh, tengo contrato por dos años eso te iba a preguntar vos tenés contrato por dos temporadas con Peñarol sí, dos temporadas sí. ¿y trabajaste mucho tu físico en relación a lo que lo hiciste temporadas anteriores? hoy con las exigencias que sabemos que, que, que tiene el cuerpo técnico de Hernández, y, y tal vez con la exigencia de un protagonismo diferente al de la temporada pasada en ciclista, por lo que es el volumen del equipo que integrás dentro de la Liga Nacional? Sí, verdad, no, eh, como que parece que un equipo así te, te cambia la cabeza, eh, me, obviamente me preparé mejor... Eh, Eh, físicamente, bueno, estamos trabajando un poco en el gimnasio también y eh, para seguir creciendo y, y, y pero sí, eh, como te dije, el, el trabajo eh, que hacemos con el Picato, el trabajo que hacemos con el ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a Peñarol? ¿Para qué está Peñarol en la Liga Nacional? Independientemente de, los, de que no ha bajado de los cuatro primeros lugares, no en una tabla que ya está partida, este, que tiene a cuatro equipos que van alternando posiciones, eh, que son este, Gimnasia, obra, San Lorenzo y Peñarol, eh, pero ¿para qué está? ¿Vos crees que independientemente de que uno intuye que puede alcanzar las semifinales, o sea, la final de conferencia, la semifinal de conferencia está para algo más, está para pelear la Liga?, Este equipo quiere ser candidato, estamos trabajando para, para ser candidato, para, para estar eh, peleando eh, ahí entre el 1 y el 2 eh, y obviamente, eh, como todos, eh, queremos queremos el campeonato, hacer eh, justamente el leo en el Veterano dijo tenemos que, tenemos que creer que lo que podemos, tenemos que subir un poquito más, tenemos que... Un poquito más y, y, y, y sabemos que, que, que podemos y, y pensar que podemos y, bueno, que lo vamos a lograr. Eh, Leo está re ilusionado, quiere el campeonato y obviamente cada uno de nosotros también lo quiere. Eh, pero bueno, tenemos todavía 21 partidos por delante falta mucho y, te, y cada partido tiene un jugar como una final ¿Ayuda el, el, el liderazgo dentro de un equipo de, de un jugador tan experimentado como Leo Gutiérrez? Sí, ni hablar, ni hablar ¿Qué, eh, ni qué, qué, qué ves vos? que Tal vez no ves en otro jugador y decís, uy, mira mirá este que es el que más ganó las cosas que hace, lo que dice, cómo se acerca sí, Mirá, eh, para mí es un gran líder eh, yo te puedo decir que Eh, bueno, capaz que Leo si está escuchando me, me va a matar porque lo, lo, lo digo en, en, cada, en cada cosa, pero yo a Leo nos veía, yo jugaba en Atlético de Rafael y él jugaba en Benur, y yo lo, el técnico nuestro era hincha perro de Atlético, entonces nos ponía el mismo horario de entrenamiento que, que jugaba Benur, Faltamos sí. a entrenar y me íbamos a ver Benur, y dije, bueno, yo vamos a ir a ver los monstruos que estaban ahí y, y nada, sentado en la tribuna viendo a, a Leo Gutiérrez. El año pasado, ya enfrentándome en contra, ya era un sueño, y hoy en día jugar sí. con él, eh, ver ese liderazgo que tiene, cada consejo, el entrenamiento que para ahí eh, se pone para defenderme, que te cae piña, y, y nada, eh, eh, es algo muy bueno, muy hermoso, y... Y nada, los juegos de que, que le digo que, que sigue un par de temporadas más y solo puede disfrutar más, ¿no? Y bueno, y, y, y suma, y sirve, y se aprende, sí, que tal sí, vez sí. es lo, es no, lo no, más no, importante, ¿no? ¿no? Sí, Después sí, viene no, la parte no, deportiva, sí. la parte de los resultados, que son tan importantes en, en, en el deporte profesional. Pero eh, ahí me parece que están lo, lo, los intangibles de valor agregado en el salto de calidad de cada uno de ustedes. Sí, sí, nada, no, eh, Leos, como te dije, es un gran líder, eh, él nos brinda su experiencia, eh, sus consejos, su palabra y, y nada, todo sirve. ¿no? Dos líneas del partido de ayer contra Lanús, para el cierre, para que nos cuentes y le cuentes a la gente por qué ganó Peñarol. Ganó porque fue, eh, insistió, por ahí tuvimos medio flojo en defensa, pero eh, cuando mejoramos un poquito, recuperamos un par de pelotas, Sabemos que ellos estaban con la presión de que si perdían si iban al fondo de la tabla. Eh, jugamos con eso y bueno, eh, ofensivamente estamos muy bien, pasamos mucho la pelota y, y, y nada, eh, sí por ahí tenemos que trabajar un poquito en la mala defensa, pero estar un poquito más concentrados. Porque cuando lo hacemos, eh, la verdad es que sacamos diferencia y, y la hacemos a cualquier equipo, ¿no? Roberto Toro Acuña, te mandamos un abrazo grande. Gracias por compartir esta charla con nosotros y nos estaremos viendo seguramente pronto en alguna cancha. Gracias, muchísimas gracias por, por haber llamado y por, eh, por seguirme y, bueno, obviamente también por estar siempre pendiente de esta que que es vino. Un abrazo. Un abrazo grande. Roberto Acuña, pivote de Peñarol de Mar del Plata. Gallego, por su edad, por su talla y por su momento, es un chico que... Va a tener sus posibilidades, de eso no hay y, duda. sí, acá todo depende de los jugadores, sí. ¿no? Porque, a ver, tanto él como Kevin Hernández, bueno, Marco Delia ya está afianzado, pero depende de los jugadores, está de Galicia y Matías Bortolín, ¿por qué? Porque tienen el físico, tienen la talla, y depende de las ganas y la voluntad que tengan, ¿no? Y a veces, a veces el jugador no se da cuenta que tiene un futuro, un porvenir en sus manos, que tiene una forma de vida que puede alcanzar un estándar de vida importante a través del deporte, un deporte lindo como es el básquetbol, sí. y, y lograr estar en, un, en una selección argentina. Si los pibes trabajan con dos metros ocho, esa edad, ese físico, eh, bueno, y, y con lo, lo poquito que tenemos en esa posición, en el básquetbol argentino, eh, pueden ser protagonistas y, y pueden estar este, a, alcanzando lugar.